Epa! Algo le pasó a su auto. ¡Frenos y Gomas Juanito! La solución en mangueras, pisos, fuelles, pastillas de frenos, g o m a cilindro, bombas de freno. ¡Frenos y Gomas Juanito! Atiende de lunes a sábado en 2SUR 1682 entre 9 y 10 Oriente, Talca. Teléfono 71-271-4443. Correo electrónico gomasjuanito.com